Camisaraki, Kylatanakas, Camisaraki, Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Quizás es una sorpresa para todos nuestros auditores, caímos como de estos paracaídas en sus casas. Eh, hoy día es un día muy importante para nuestra patria, para la historia también de nuestro Chile querido, que es muy rara, es una historia bastante mal contada. Pero sin embargo, eh, creo que en lo macro está la valentía, el heroísmo y el patriotismo de estos marineros que hace más de ciento y tantos años perecieron en la rada de Iquique para, para luchar por su país. Así que es un día muy importante y como es muy importante nosotros como guerreros del arco iris quisimos estar presentes este 21 de mayo, casi por primera vez que estamos en un feriado pero creo que hoy día más que nunca creo que nuestro país se merece reencontrarnos aunque sea con nuestra historia, ya porque hay tantas vicisitudes en la vida diaria ...ya de la política contingente... ...donde todos están divididos... ...que por lo menos algunas cosas que nos unan... ...y que sean muchas las menos ojalá... ...las, las que los desunan como país. Vamos a, a homenajear a estos marineros... ...y con ellos también representando... ...a todos los pescadores artesanales en todo Chile en todas las caletas, en donde en algún lugar nos escuchen un saludo cordial para esos pescadores de la madrugada, aquellos que tiran la red y que no saben si van a pescar o no van a pescar, porque si pasa el banco factoría o le arrastra la pesca o les pasa por encima. Esa es la realidad, para ellos es este, este saludo primero. Su segundo saludo es para las fuerzas armadas especialmente la armada de chile ya cual hoy día se siente aún más orgullosa de que don arturo pras chacón haya formado parte de, de ellos ha así un saludo muy fraternal a todos los marinos de todo chile sobre todo aquellos que están en los faros lejos de la familia viviendo a veces una vida totalmente diferente no sé si será no sé si estarán tristes, ¿eh? yo creo que están más contentos que allá no pasa nada. Pues. Así que ellos lo único que tienen que hacer es salvaguardar y guiar los barcos que entran y salen de los puertos, ¿cierto? Bueno, para todos ellos, hoy día es este programa totalmente con música chilena, pero los músicos andinos les mandamos este homenaje a nuestros marineros de nuestro país. Y ahí tenemos al primer eh, copiloto De la fragata Guerrero del Arcoíris <risa> el, el capitán de fragata Sebastián Herrera, ¿cómo está capitán? ¿Cómo está <risa> ya la popa? Y la... Y la... <risa> el el mástil, el palo mayor También y todo eso claro, Cuidado con los puentes, si no vaya a pasarle lo que le pasó Al, al buque escuela <risa> mexicano Que se pueda meter a Brooklyn Y se... Oye, se, se, se, se completo se, <risa> se supone que iba... A mostrarse, a quedar bien, me imagino Porque... Bueno, esas son las malas tallas de mayo <risa> Creo que se pues, le quedó pegado, ¿no? El, el, el mecanismo era, Es sí. un embarco muy antiguo Y la, pueden fallar las máquinas Si ah, es como la mecánica, ¿cierto? Sí, decime a mí, decime a mí de las máquinas Oye, lo que te quería decir Acerca de esta fecha importante Que yo cuando niño eh, Me gustaba mucho, me gustaba tanto Que íbamos a Valparaíso y fui como Dos o tres veces a ver el... ...el Museo de Historia Naval... Eh, ...típico que te vas ahí esos rollos... ...que querís como ser marinero cuando chicos ...todo eso, todo eso yo lo viví... Y, ...y muy lindo de hecho... ...allá está de hecho la... ...la bandera que se usó en ese tiempo... ...en la Fragata Esmeralda... ...claro que se hundió, algunas cosas se rescataron... ...como el mismo uniforme del Capitán Arturo Prat... ...las cartas que... ...le enviaba a su esposa... ...y... ...y es parte importante de la historia y... Y vale la pena recalcar la, la gesta heroica, ¿no? Por, por supuesto, por es que hoy día le vamos a dedicar íntegramente este musical chileno a, a los próceres de la patria. A él y a todos. Sí. Yo aquí me la juego total por don Arturo Prat y todos sus hombres. Y su arenga que ojalá la tuviéramos bien prescrita cada uno de los chilenos, porque nunca debiéramos de ver arriada nuestra bandera como alguna vez fue para un 11 de septiembre que la bandera fue arriada desde de, de la moneda. Ojalá nunca más en Chile fuera, fuera arreada la moneda, la bandera quiero decir. Bien, pues vamos a partir este bagaje de ensueños por la música andina con un hermano que estaba muy contento porque está haciendo un trabajo muy hermoso en lo personal. Ha podido ser también músico de muchas agrupaciones como por ejemplo Arapacha, Guamari y infinidad de gente que lo ha acompañado hoy día es profesor, trabaja en el Sol de Ligimani, Colegio de la Florida y además instrumentista en un instrumento muy muy hermoso como es el charango, me refiero a Partimos con Sergio Chechito Ramírez, Mi Segundo Sol. Bien, pues ahí está nuestro gran amigo Sergio Chechito Ramírez con su charango y su... se podría llamar? Su, su grupo de cámara andina, ¿ah? ¿eh? Es el grupo de cámara andina. Bueno, está muy bonito el trabajo, ha ido creciendo, tiene su segunda producción, así que le mandamos un cariñoso saludo a nuestro hermano y amigo Chechito, ya, que le vaya muy bien en todo. Un gran músico y Y una linda persona, además. Bien, pues, eh, hoy día queremos hoy agasajarnos, ya, con olor a, a mar, con olor a ese mar que nos baña, que son kilómetros y kilómetros de mar, que para muchas, para muchos, es el relax del año, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mucho en etapa de de verano se van a sus casas de veraneo a estar unos días sacándose un poco la bullicia de la urbe y el mar además nos entrega no solamente la, los paisajes sino también nos entrega algo que es muy hermoso porque dentro del mar o cerca del mar está los versos de Vicente García Cuidobro están los versos de neftalís reyes vasual don un neruda entonces ahí está también la poesía cierto está la artesanía bueno hay tantas cosas que el mar los entrega y en este mes del mar y en este día muy especial y muy efectivo además vamos a seguir con este homenaje andino a nuestras glorias navales Vamos entonces con una agrupación del norte de nuestra patria. Ellos son Nina Guara, que nos acompañan con Aikina. Bien, bien, pues ahí teníamos a Ninna Guara con Aikina, lugar muy hermoso del norte de nuestra patria un saludo muy especial para todos los amigos y hermanos del norte que nos escuchan a través de, de las plataformas ¿cierto? Oye este datito es para la gente de acá de la comuna, ya, de acá de Puente Alto este datito es come huevo, si tú comes huevo te va a ir bien en la vida porque huevo es lo más vitamínico que puede haber para un niño sobre todo en el desarrollo físico y también por no decirlo mental, distribuidora de huevos y le doy el teléfono ya porque pueden pedir su, hacer sus pedidos a través del 569-7648-2492 569-7648-2492 repito 976 48 24 92 y ahí está sacri lópez que les va a atender ya ¿Mm? bueno hueevi lo más lo más sano posible eh, bueno no sabemos todavía eh, los comunicamos como hicimos esto muy rápido de venir el, el 21 de mayo Así que igual le mandado un saludo a todos los amigos de Radio Cajón, eh, 105.9, ya, eh, nos siguen a través de él, y les voy a dar un dato, perdón, un datito para luego de esta música, porque este fin de semana se celebra el Día del Patrimonio acá en, en Chile, ¿eh? ...y prácticamente todas las municipalidades... ...y también bibliotecas... ...y también la, la moneda... ...y los distintos museos... ...están abiertos a la comunidad... ...ya, muy importante para eso... ...entonces le voy a dar un gran dato... ...que va a pasar allá en la cordillera... ...ya, para que aquellos que se... ...que se enganchen... ...les voy a dar ese datito, ya... ...y ojalá que me pueda llamar mi amigo... ...pero si no, yo lo voy a dar... ...bien, vamos a la música... Con unos grandes amigos, ellos son Jaya Marca, Sol del Ande, con Caderas al Viento. ...Jaya Marca Sol del Andes... ...caderás al viento... ...eso nos decía hoy... ...con toda la fuerza del sol... ...estamos partiendo hoy día... ...en un día muy especial... Eh, ...saludando a todos los... ...la gente de mar... ...ya... ...porque también hablaremos que... ...toda la mercancía que... ...que nosotros... Eh, ...exportamos e importamos... ...pasa por los puertos... ...y ahí también hay gente de mar como son la gente del puerto, ¿cierto? Los que trabajan con los containers... en las grúas, en los montacargas, en los camiones que transportan toda la mercadería, bueno, ello ese movimiento portuario que es algo muy hermoso que de lo tenemos tan cerca de nosotros y tan lejos también. Bueno, en el caso nuestro estamos a mitad de camino de lo que es el puerto de San Antonio o también el puerto de Valparaíso, en realidad ...son dos puertos muy grandes en nuestra patria... ...donde entra un montón de cosas y sale otro tanto más... ...así que son gente de mar también pues ya... ...para ellos también un saludo... ...para los sindicatos de todos los buzos... ...que hay sindicato de buzos y sindicatos de pescadores artesanales... ...ya... ...para todos los buzos que trabajan en distintos lugares... ...para... ...para los que también enseñan a bucear... ...porque son gente de mar... Ya, yo le voy a mandar un, un saludo a mi gran amigo Rorrito León, que está en Maitencillo, rodrigo León, para que lo, lo ubiquen allá ¿eh? y tomen cursos de, de buceo, ¿ya? de ser hermoso todo eso. El mar es algo muy hermoso. Y hoy día nosotros estamos rindiendo el homenaje a esa gente de mar. En este mes del mar, hoy día específicamente a los marinos, ¿cierto? A aquellos que salvaguardan la, las... ...la frontera en el mar... ...cierto... Eh, ...fiscalizando a los buques factoría... ...que entran a la pesca... ...fuera de la... ...de los límites... ...y las millas marítimas... ...fronterizas... ...bueno ahí también hay... ...personas chilenos... ...seres humanos que... ...que viven ahí... salvaguardando ...nuestra soberanía... ...así que también saludos para todos ellos hoy día... ...vamos a escuchar a... ...Guaira Andino y esta morenada de mi tierra Bueno, bueno, ahí está Guayra Andino Con morenada de mi tierra Oye, tenemos llamado desde Desde San José De Maipo Sector Estación Melocotón Ya Y está con nuestro Estamos con nuestro amigo, espérate ¿Cómo está saliendo? Espérate ¿Todo bien? A ver, es que Ander, lo empujaste Ahí ¡Aló, aló! Ander, le voy a dar el tiro Espérate, sigue sí, si se cayó Espérate, espérate, espérate. Ah. ¡Aló! Alo, aló, aló. Aló. Hola, hola. La recuperación de... Aló. Ahí sí, ahí sí. Dale. Alo. Alo, aló. Sí, oh, aló. Hola, Luchito León. Nos costó un poquito porque estamos tan lejos. Pero estamos tan cerca como están. ¿Cómo estás Luis León desde me Melocotón, sector Cajón del Maipo? ¿Qué querés que te diga querido amigo? Muy bien por acá y a la vez acepta a ti y a todos los queridos puentealtinos hay una invitación para este fin de semana que se celebra el Día de los Patrimonios, acá en el Cajón del Maipo. Y como es de todo sabido, parte de aquel ferrocarril que naciera y, de, y fuese su dormitor en aquellos tiempos viejos pasados... Hoy está funcionando y esperando hacerle la invitación a todos los puentes altinos, a los conocidos, a los que no conozco, pero todos los puentes altinos que disfrutaron y recuerdan, creo que con mucha nostalgia, nuestro querido ferrocarril. Así que amigos queridos, yo los invito para el día sábado y domingo a que nos visiten la estación El Melocotón. Habrá música en vivo, pasaremos en tren, recordaremos parte de aquella linda historia que tiene Puente Alto, con todo lo que era el ferrocarril, desde Puente Alto, valga la redundancia, al Cajón del Maipo, al interior, al pueblo minero, el volcán. oye Así eh, que es un agrado. Oye, Luchito, no eh, yo quiero interrumpirte un poquito con tu alegoría y tu invitación, pero quiero hacer un poco de recuerdo. Mira que a esta hora de la noche hay mucha gente que nos está escuchando en otras partes del mundo y también a lo largo de Chile, sobre todo en el norte de nuestra patria. Contar un poco que Luis León fue un militar del regimiento de ferrocarrileros número 7 que tenía su apostaduría en la comuna de Puente Alto. Fue ahí como llegó desde Tejas Verde este caballero a vestirse de, de verde en aquel tiempo para... Empezar a, a conducir una máquina que lo llevaba desde aquí de Puente Alto Hasta el pueblo del Volcán Y toda esa historia, una historia muy hermosa que Luis la cuenta cada vez que él puede eh, Yo les quiero hacer también y se, Hacerme parte de este proyecto tan hermoso que se llama Ave Fénix De que este domingo y este sábado o este sábado y domingo Nos encontremos allá con Luis León a recordar estas cosas tan hermosas que vivimos mucho por Luchito. Yo me acuerdo en lo sí, personal que, que mi paseo de octavo básico de la escuela número uno Maipo Puente Alto era al manzano en el tren que iba hasta allá, en el automotor que manejaba Luis el León. En el automotor, sí. Y, y lo me bajábamos bajaré, en la estación, pasábamos la estación el volcán, pasábamos el puente... Y me acuerdo que al otro lado había mucha fruta, demasiadas frutas. Claro. Así que ese era nuestro nuestro nuestra comitraja. <risa> claro. Historia, y tanta historia, cierto. Claro, por decir el cocaví. Claro, tanta Muy linda historia. historia. Ese era el cocaví porque a veces venían, hacían la choca también y el cocaví <risa> no se preocupaban de cocaví porque cocaví lo daba el terreno, Claro, lo daba la vida Había naturaleza. mucha fruta. Oye, Luchito, claro. bueno, de todo eso tú nos vaya a conversar, me imagino. Este sábado, este domingo A toda la gente linda Que ojalá sea mucha la que vaya Porque es reencontrarse con la historia Volver a pensar Correcto. A pensar en aquel tiempo Donde donde Puente Alto, San José Era uno solo Y justamente la, vena, claro, la vena Que unía estos dos pueblos Era el tren Primero era La Panchita Cuéntanos un poquito de esa historia De La Panchita Luchito Mira, la, la historia de la panchita, según lo que sabía yo, había un hombre, un militar, medio medio fresco por ahí, y tenía una polola él por acá. Yeah. Y en honor a esa polola, él le colocó, él conducía la panchita a su locomotora, le colocó la panchita. Mira ¿Por qué? Porque la, señora, la polola se llamaba Francisca y él no mejor cosa que colocarle amorosamente en vez de Francisca le decía su panchita. Mira qué bonito y él historia. subía decía, mont, montaré en mi panchita e iré al interior del cajón del mai mira qué lindo. cosas muy lindas que y tenemos y que realmente tú, vicente yo te felicito y lo único que quiero es que no no se pierda esto que está haciendo que es tremendamente hermoso para nuestra comuna y yo creo que para la unión que hacen los pueblos es sumamente importante que si no lo hace uno lo haga otro pero que ojalá nunca perdaamos este este este rumbo, me entendí oye, mira, te quiero contar Luchito que los conocemos ya tantos años Luchito, te cuento que hoy día también estamos en el Cajón del Maipo todos los miércoles a través de la radio Cajón y yeah. el programa se escucha también, así que para todos los cajoninos que se sientan orgullosos de su patrimonio sobre todo de este patrimonio tangible que todavía ellos pueden visitar así que también la invitación es extensiva para todos los cajoninos para que vayan este sábado y domingo a abrir las puertas de aquello que muchas veces vieron pasar por ahí la, la, Reloge, la locomotora claro. que pasaba por detrás de la comisaría de la actual comisaría de San José de Maipo. No sé cómo Correcto, se iba. Correcto, clara. Iba por esa calle para allá bordeando en la plaza del Río de, Maipo en aquellos años. Claro, el, claro, entre el Río Maipo y la plaza de de San José pasaba de, de el tren. De San José, claro. Claro, una historia muy hermosa, yo creo que, bueno, casi la mayoría de la gente, sobre todo la gente oriunda del cajón, tiene mucha empatía con lo que fue este esta trocha tan hermosa que se llamaba Tren al Volcán. Así que Luchito, vuelvo a repetir, vuelve a repetir la invitación para todos los amigos y que quieran, los de La Pintana, los de Pirke, los de La Florida... तो vayan este sábado y domingo la invitación la hace su propio su propio eh ¿cómo se llama? conductor así que imagínense ustedes desde la de la propia conducción de la máquina hacia su hogar haga la invitación Luchito León Oiga, querido amigo una vez más les hago la invitación especialmente a los puentealtinos los cajoninos y a todos los que se quieran unir de este querido país y acá nos encontrarán, yo tendré mayor de los sagrados en atenderle y para mí será un privilegio tener puentealtinos como otras personas para que acá lo disfruten y se den cuenta como era el ferrocarril militar así que un gran abrazo a la distancia y un fuerte abrazo para ti Paul moyano amigo mío, ¿te parece? Hermano, estamos viendo hermano ahí estaremos el domingo vamos a ir a, a, a rematarla y, y te éxito yeah. te felicito públicamente Luis león su oficial porque en este día que estamos rindiendo el homenaje a las la glorias navales un día muy especial también para, para decir que este hombre echó a andar unos fierros que nadie creía que podía hacerlo Pero él, como un soñador, Luis León los volvió a echar a andar. Así que es una parte de la historia de la provincia cordillera. Gracias por por, por la identidad que nos das y que nos puede dar hasta el día de hoy, Luis León. Un orgullo tenerte como Gracias, amigo. Gracias, amigo mío. Con el apoyo de ustedes lo sacaremos adelante. sino todo una parte, amigos míos. Me comprometo a eso antes que me llamen a tocar el limbo. Un abrazo a todos <ríe> y Chao, los hermanito. espero el día viernes. Ya lo encontraremos por acá Chao, chao amigo mío chau, chau, hermano. Bien, pues ahí estaba la invitación De nuestro gran amigo Luis León Que les vuelvo a decir Dicho sea de paso Bueno, él era el conductor del, De la de los automotores De las máquinas que, que existieron por mucho tiempo Aquellos puentealtinos se recordarán Que estuvieron botados ahí en la calle Izaguirre, bueno decirle que él comparte de la ayuda Que le, le han brindado pudo echarla andar, así que este sábado este domingo, totalmente gratuito vayan al patrimonio, vayan a recorrer la historia de esta provincia que tiene que ver mucho con la historia de la de la minería y que dio vida al pueblo de San José y también al pueblo de Puente Alto, bien pues vamos con la música, les parece vamos entonces con la agrupación Jack Tamari Abuelo de una mujer Bien, bien, bien Ahí estaba Jack Tamari Abuelo de una mujer Oye eh, Queremos decirle y recordarle A todos nuestros amigos Que el Día del Patrimonio Es algo muy importante ¿eh? Bueno, nuestra comuna se ha ido quedando Justamente con, con eso El progreso ha venido A nuestra comuna a, a hacer perder un montón de cosas Que eran patrimoniales en Puente Alto Hoy día nos queda muy poco ...pero dentro de eso les voy a nombrar algunos... ...ya, por si acaso... ...no alcanza el día... ...van el día domingo para allá... ...para donde el Luchito León... En, ...en la estación Melocotón... ...allá sector Cajón del Maipo... ...y si no, pueden visitar por ejemplo... ...el Puente de San Ramón... ...el Puente de San Ramón... ...hay una historia... ...de la mitología de... ...de Puente Alto y Pirque... ...ya, que habla de que... El Cachubo hizo un, un... ¿Cómo se llama? un Bueno, ustedes saben que la mitología es parte de las leyendas... ...pues no es que sea verdad, ¿ya? Pero que el Cachubo había hecho un, un pacto ahí... ...con Don Melchor, con Chay ...para que sus vi, viñedos fueran de exportación... ...y se conocieran en todo el mundo... ...como es en la actualidad... ...bueno, ahí... ...se creó este puente... ...que fue hecho por el, por el Cachubo... ...así cuenta la historia... ...de Pirque también... ¿eh? ...así hay parte de la mitología de este sector... ...podrían visitarla... ...también hay una casona que ya prácticamente quedan... los ...las paredes nomás... ...que indicaba que donde estaba el Castellón... ...que era una bodega... ...grande de la viña... ...eh... ...Tocornal... ...en estos, en estos lugares había las viñas Tocornal... ...San Carlos bueno posteriormente más cercana a, a los años 70 está don viviano magdaleno ya algunos se, se recordarán que ahí por ahí cerca de la donde hoy día estaría la población como se llaman los cántaros podría ser ya en ese lugar había está bien una, una una viña de don viviano magdaleno ¿ah? Que era italiano el hombre. Y creó el manquehuito posguay. ¿Se acuerdan del manquehuito? Ya esa botella chiquitita como de vino pumante Ya el heladito. Era muy rico. Bueno, historias que podrían conocer. Ya se, también la historia se está terminando chiquillo. Le acabo de decir. Supe hace muy pocos días. Que... ...el periódico que nos acompañó... ...durante tantos años... ...que fue la cara visible de este lugar... ...de la provincia cordillera... ...como fue el Puente Alto al Día... ...cesaba en sus funciones... ...y en su local también pues... ...bueno... ...la historia se va terminando... ...si sí, se fueron terminando los cines... ...teníamos cine ...otras cosas que pueden ir a conocer... ...no sé si lo abrirán el sindicato... ...de, la, de los papeleros... ...pero yo creo que sí que es el Teatro Palermo, ¿cierto? Mucha gente estuvo ahí, muchas obras de teatro, muchas cosas han pasado en el Teatro Palermo, así que pueden visitarlo este domingo para que algunos que no lo conocen, ¿cierto? Bueno, Día del Patrimonio, no se olviden, ¿ah? ¿eh? Nosotros, homenaje a la gloria navales hoy día, con una canción, y aprovecho mandar un saludo muy especial a esta gran agrupación llamada Puyay, Porque fueron invitados y nos hacía no hacía recuerdo hace unos días atrás su director que nos decía que fueron invitados por la municipalidad de allá de los de los ángeles puede ser culinares no sé los ángeles eh, fueron invitados porque se le hizo un homenaje a los mártires del ejército de chile que perdieron la vida eh, caminando por una orden siniestra de un militar que se destapó la olla ahora, porque la memoria nuestra de los chilenos muy rápida, así que como muy rápida, los sinvergüenzas se esconden muy rápido también. Y fíjate que este este comandante que mandó a dar la orden, ya todavía trabaja en el ejército, sabiendo que carga en su historia con una mala orden donde perecieron 41 soldados. ¿Ya? Bueno, este grupo Puyay, en la creación, hizo una manifestación a través de la música, para, para vuelvo a repetir, para manifestar un poco lo acontecido en la historia del Ejército de Chile, que no es muy bonita en todo caso, ¿eh? porque está está tapada con, con mártires y eso no lo hace muy bonito. Pero eh, en homenaje... Hoy día justamente en un día muy especial de la gloria naval y yo creo que que todas las fuerzas armadas entre ellas se respetan y se, y se quieren. Así que un poco también homenajeando a estos mártires de Antuco en sueño con el grupo Puyay. de guerra los soldados en Los Angeles se internaron y un escalofrío que asustaba dona Toda... Pero ahí estaban nuestros amigos de Puyay, ya que tuvieron este este bonito encuentro y este lindo homenaje donde ellos pudieron participar así que muy hermoso porque yo le decía a carlito su director que era muy importante en la historia de la, de, de la música andina estas cosas que muchas veces no se saben pues, no las conocen porque no hay donde poder mostrar estos trabajos. Por eso es que el Guerrero del Arcoíris ha sido un, una luz en el camino para todos los hermanos andinos. Aprovecho para un saludo a todos mis hermanos andinos. Yo les tengo mucho cariño. Hoy día se han ido sumando mucho más. Hoy día nomás tuvimos un encuentro con los amigos de Arica. los ¿Cómo se llaman estos chicos? A ver si me ayudáis. Eh, Cuyasca. Cuyasca. Y algo así bueno ya lo voy a, ya me voy a acordar cu hay cuna eso, esos cuya hay cuna que nos mandan un saludo y nos dicen que pronto ya nos van a mandar su música así que para toda la gente de, de Copiapó de antofagasta de, de arica nuestros hermanos de marcamaru amigos todos los que hemos ido haciendo en el camino hoy un respeto muy grande para todos los músicos de verdad que lo queró el arco i y nos entregamos totales a, a losmúsicoes y es por eso que hoy día hemos decidido que sea pura música chilena grupos nuestros que le rinden homenaje a las glorias navales y vamos a seguir con una gran agrupación que tuvo su hue estreno a este poquito eh, ahí con mi gran amigo david ahumada que hizo una gran peña que le resultó muy lindo muchas felicitaciones al david y ojalá se vayan abriendo más puertas y ...y ojalá todos los meses pudiéramos estar en distintos tambos... ...en distintos lugares... ...porque es bonito poder compartir y, y entrelazarse... ...no pude ir esta vez... ...pero a la próxima vamos a hacer todo lo posible para... ...para estar con usted ahí... ...compartiendo con, con la música y la danza... ...bien, pues a esta hora de la noche... ...Araxaya... ...de mi gran amigo Panchito Vera... ...también... De mi gran amigo Pelícano, ¿eh? más conocido Marquito Castro, pero ¿quién lo conoce como marco Castro? Todos lo conocemos como mi compadre Pelícano, que está soplando como los dioses ahí con Araxaya y este Coripancarita. Ahí está Araxaya de la Florida. Son ellos. Ya. Así nosotros también vamos destacando a, la, a las distintas comunas donde tienen su grupo. Por ejemplo, de Actamari, de Los Cerrillos. ¿ah? Marcaguara, de Las Condes. Eh, Hachainti, de San Bernardo. Y así, pues, o sea, representando a cada parte de las comunas también acá. En... Y también nuestros amigos de Tocopilla, de, de Antofagasta, de... De arica Bueno, en realidad, hoy día hemos querido hacer un, un programa con música chilena, de músicos nuestros, nuestros músicos que le cantan al mar, que le cantan a los hombres de mar, a ese pescador y a esa mujer del pescador, ¿cierto? Aquella que queda cada madrugada con el alma en la mano porque la mar... Usted sabe, mucho se ha tragado, ahora a poquito tuvimos esta tremenda desgracia que, que la han querido tapar con un dedo, pero es la realidad de los, de los pescadores artesanales que luchan con los, con, los, con la pesca de arrastre, con esos barcos factorías que, que no les dejan nada para, para ellos y además que son atropellados son atropellado, pues como fue el caso de la de, de esta barcasita que donde perecieron todos y hasta el día de hoy no se sabe dónde están sus cuerpos. La verdad es que el mar como había una cumbia muy hermosa, no sé si se la, no sé si mi compadre se atreve a, a, a buscarla que era de la no sé si es de la Sonora Balcázar o de la Sonora Tommy Rey que hablaba justamente del pescador a ver si la puedes puede encontrar esa cumbia que era del pescador que hablaba justamente de lo que estoy hablando, de, de aquellas mujeres del pescador que, que muchas veces el mar los traga para siempre pues, y no lo devuelve nunca más. Entonces, que... el pescador. A ver, vamos a poner un poquitito, ¿verdad? un poquitito para recordar un poquito a estos grandes de la música también de la cumbia ya que nos hablan un poquito de lo que es la pesca el pescador artesanal y esto que a veces no vuelven del, de la mar escuchemos con un, un trocito con los vamos a salir un poquito de los andinos pero yo creo que la sonora palacio y la sonora de mi reacción parte parte de todos nosotros de todos los chilenos ¿eh? vamos a escuchar un poquito ¿eh? Viendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de Barenca Para llegar a la playa La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La llegada del valiente Del alegre pescador El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador habla con la con la playa, el bacano tiene fortuna, solo su atarraya. A mi compadre Sebastián, pero igual con el pescador, pero ese pescador es más de la de la de Colombia, ¿cierto? No, te siente la que hablaba de, de, de un, la cumbia dice que habla del de, de los pescadores cuando se van a la mar, la mar volvió, volvió la mar. Los pescadores, tararala, lilará. Eso era la melodía, ¿ya? Eso es lo que quería que tocara, que sonara, pero no sonó, ¿ya? Eh, eh, pero, bueno, hoy día queremos... Y decía yo de de, lo, de, lo, de la mujer del pescador, y la mujer también que marisca, un saludo para ella también, que son recolectoras de, de mar, o sea, de las playas, ¿ya?, que se levantan muy temprano también con la marea para sacar el, el pelito eso que crece de la roca o el cochayuyo, etcétera Bueno, la mujer también está en la mar. Así que hoy día eh, es un programa especial, ¿cierto? De 21 de mayo, con olor a, a marisco. <risa> bueno, vamos a seguir con eh, la agrupación Manca Salla, Manca Salla ya una una gran tremenda eh, comparsa, un saludo muy especial para Mancasalle y todos los que han compuesto Mancasalle porque por esa tropa que fue creada acá en Santiago hace mucho tiempo atrás y que tiene muchas producciones, ya esperando que algún día tengan un premio, un reconocimiento, el Tico y Y se le reconozca el trabajo que se ha hecho con esta gran tropa Esta noche, Mancazaya, saludos a los pescadores De la siguiente manera con Tinku del Sol pues chiquillos lindos de los guerreros del arco iris En este día tan hermoso que es el 21 de mayo En la rada de Iquique se gesta la gesta heroica de el capitán Arturo Prats Chacón, ¿cierto? Y estamos rindiendo este homenaje Este humilde homenaje del mundo andino Para todos ellos, porque tiene vinculación Sobre todo... ...sobre todo en... ...en Iquique... ...en Iquique... ...algo muy importante... Eh, ...se celebra... Eh, ...se conmemora todos los años... ...este gesto heroico... ...Iquique es conocido obviamente por muchas cosas... ...está la cantata... ...o sea perdón... ...está la, la Escuela Santa María de Iquique... ...con una historia tremenda... ...ya... aquí que aprovecho... ...de invitarles para este Día del Patrimonio... ...parece que el día sábado se va a, a exhibir... ...la Cantata de Santa María de Iquique... ...acá en, en, la, en la Casa de la Cultura de nuestra Comuna... ...acá en Puente Alto, ¿ya? En realidad hay, hay muchas actividades... ...hay que buscarlas por ahí, ¿ya? ¿eh? En la red, ¿ya? Para que, para que estén atentos este sábado y domingo de las invitaciones para, para conocer distintos lugares y también ver algunos espacios culturales también que van a ver Bien, pues, la Rada de Iquique y en ese lugar nosotros los vamos a estacionar ahora para ir a buscar una gran agrupación. Ellos son oriundos de ahí, de Iquique. Me refiero a la agrupación Guamari, ya que nos va a entregar de otro lugar de Iquique, Humberstone, de donde... También tiene vinculación con lo que con, con la guerra del Pacífico, tiene vinculación. Humberton era una de las salitreras y, y eso y todas esas esas guerras fueron a causa de la salitrera. La historia no está bien contada, deberían de contarla muy bien. Pero aquí en esta música está la poesía ya de la agrupación Guamari, recopilación del profesor eh ...ah, ya se, me, ya se me fue ya... ...ya, ya me voy... ...Oscar, Oscar Arancibia... ...ya, de la recuperación del... ...del maestro... ...este, Humberstone... ...vamos a escucharla... ...con la agrupación Guamari... ...desde el mismo Humberstone... ...los vamos a ubicar en aquel tiempo que hoy día es un... ...también se va a abrir, me imagino... ...este fin de semana... ...para toda la comunidad, para que visiten... ...allá en el norte... Esto que tiene parte de una historia que, que muchas veces fue escrita con sangre, ¿verdad? Porque había muchos enganchados que que perecieron y perdieron la vida de las calicheras. Así que un homenaje para todo este mundo, el mundo del mar, de lo que limita en el norte del mar es muy cerca de Iquique, está ahí mismo. Vamos a escuchar entonces a la agrupación Guamari y este Humberstone. eso ahí teníamos para la agrupación Guamari con este Humberstone historia, ¿cierto? La historia que que a veces está muy mal contada en los colegios y, y a veces marcamos próceres que no son y le damos le damos medalla que no lo la tienen nada. ¿eh? Pero en este caso creo que este uso razón completo la heroica Eh, el heroico combate de quique en la rada de Iquique, con estos marineros que que defendieron la bandera de nuestra patria. ¿Ya? Y, y que son parte de la historia y el orgullo de, de todos los chilenos, especialmente de aquellos que visten de marino. Obviamente, ¿no? ¿cierto? Si la escuela grupo de, de cómo se llama la escuela de de los marinos es justamente lleva el nombre del prócer cierto bien pues pero arica también tiene mar o no si sí, pues arica tiene mar y mucho mar también tiene historias muy hermosas de la de nuestra gesta heroica cierto ya la, ya la, ya la viviremos en su momento ¿Ya? pero arica también tiene historia vamos a escuchar con arica manta ya este está con toda la fuerza del sol con toda la fuerza de, del marino con toda la fuerza del marino ahí con hechizo de amores ahí estaba Arica Manta hechizo de amores oye, harta música para toda la gente que no no escucha hoy día y que alcanzó a, a hacer un zapin y engancharse con nosotros eh, queremos mandar saludos esta noche tarde si no escuchan bien, si no, ahí quedan grabado para el sábado Eh, bueno, le va a mandar un saludo a la Luisita que hace varios días que se enganchó ya con el programa. También a nuestra gran amiga Laurianita Garrido de la de la Utamacul, ya que tuvieron un, un tremendo recital ahí con Ilpacamani. Hermoso lugar, también se abre este, este lugar para para es, eh, este este fin de semana va a estar abierto la UTA para que lo puedan ir a conocer eh, me imagino que va a haber comida también típica ahí, y también va a estar la agrupación machacmara, o no quizás, ahí bueno, un saludo para Lalito y para la saludo también para nuestros amigos de Melocotón Bajo, ya Melocotón Bajo, allá los hermanos Orellana Y bueno, nuestro amigo Franchuti, Daniel de Champs, el hombre que camina nocturno. Y también para el rústico, pues, no se olviden del rústico, ¿eh? allá en el Pirque, Tierra de Campo, ya ahí existe el rústico, con nuestro amigo José Acebeo, cierto que les va a entregar ahí una, una, una pizcas de cómo ir a pescar ¿Eh? bueno también está nuestro gran amigo de toda la vida como es don Abdón y su señora que nos siguen también tantos años, ¿cierto? y para todos los que se están sumando a este Guerrero del Arcoiris esta, esta tarde noche, es un homenaje a las glorias del Navales en este 21 de mayo, vamos a ir con la agrupación Aragpacha ya ya grupo que naciera en Arica pero que ya forma parte de, de Santiago por mucho tiempo así un saludo para para los que nosotros conocemos de la agrupación ¿eh? para que no se vayan a sentir mal a los, los demás bueno para Marquitos para, para el Patito Arroyo y, y para, el, para el Patara que está haciendo algo muy hermoso también ahí a dos ¿cómo se eh, ¿cómo se llama eso? en jerga campesina, como a dos, eh, cuando payan, a dos palabras, a dos payas. La, la paya es como el, la palabra de dos, porque payas en Naipara significa dos. Dos, claro, la, la, la, muy de moda, y el Patara también está haciendo así, le mandamos un saludo, que le vaya muy bien en esta incursión de lo que es la poesía, que es muy hermoso además él ha hecho mucha poesía. Y también a nuestro gran amigo, el Arturo Garrido. Esta noche, Aragpacha con... Ya que se acerca poco, bueno, igual nos falta pasar todo el, todo el invierno, pero agosto, tierra de siembra. Siembra es Julián. Julián Sembrador esta noche. Arak pacha ahí estaban nuestros amigos de Arak Pacha y este Julián Sembrador, ¿cierto? Bueno, Mayo también tiene algo muy muy... que tiene que ver con, con la astrología, pero sabían ustedes que los marinos, hablando de la, de la marina antigua ya, de la marina de aquel tiempo, de la marina de, de Arturo Prat, de, de la de la esmeralda, se guía mucho por la parte astral, o sea, la las estrellas contaban bueno y de ahí atrás también pues contaban en la en todo lo que ha sido eh, la navegación en, en el mundo al principio eran la, las estrellas que guiar y las estrellas tienen algo muy hermoso dentro de la cosmovisión andina ya sepan ustedes que estamos en este tiempo de cruz de mayo ya algo que una mezcla de la cultura andina con la religiosidad ya para no perder eh, parte de su identidad se tuvo que mezclar y bueno y hoy día eh, tradición en muchas partes muchas comunidades donde se, eh, en la, eh, se engalana la, la cruz de mayo para pedir a la pachamama por lo que va a ser la, la siembra cierto que se viene a futuro, así que eh, conocer de nuestros pueblos originarios y el mar tiene mucho, mucho, mucho que ver pues acuérdense que la misma cultura andina como eran lo que hemos visto hoy día a través de los grupos Araxaya y los Mancazaya, ¿cierto? Los, los de arriba con los de abajo y los de abajo obviamente eran pueblos recolectores pueblos que vivían cerca del mar así que el mar ha sido eh, eh, fuente de alimentación y de progreso ya de muchos años, milenios de años. Así que para toda la historia también del mar y, y la pesca en este mes del mar y en este día, eh, todo nuestro homenaje. Y vamos a ir a, a, a hablar con un grupo que tuvimos la oportunidad de ver hace muy poquito acá en la comuna de Buentealto, y bueno, yo no sé si dar las gracias porque bueno, esta agrupación donde va me imagino que cobrará pero yo me imagino que también conociendo lo que habla don Roberto Márquez creo que debe ser también con lo que hace me imagino yo, ¿cierto? porque ha tenido muchas comunas han tenido la oportunidad de poder ver esta agrupación en vivo y es una alegría muy grande porque la agrupación yapu ...es una agrupación que de alguna u otra manera nos ha interpretado en la historia... ...la historia nuestra, viva, ya, a través de su música y su... ...y su, ¿cómo se llama?, su, su descripción geográfica del instante de nuestro pueblo... ...así, verdaderamente, con los detenidos desaparecidos con las madres de, de detenidos desaparecidos, las que bailaron solas. O sea, y ya pues nos ha acompañado en nuestra historia de alguna otra manera. Es parte de, de lo que hemos vivido como pueblo. Así que esta noche nos va a interpretar una canción que tiene que ver un poco con el tiempo vivido, con ese cuarto reino y ese cuarto range. Vamos a escucharlo con la agrupación Yabu yep. bien pues ahí está la agrupación y cuarto reino cuarto rey cierto porque en realidad eso pasaba y antes imagínense hoy día cómo está la justicia y ante la peor la justicia peor ya hacían un unos poco unos pocos ministros manejados ahí y dictaminaban ya este es el que muere hoy día y muere pues, ya no es que la cárcel o sea fueron momentos difíciles y que debemos de cuidar esa esto que hemos vivido, que en Chile no, no tendrían por qué dividirnos nada. ya eh, El respeto la democracia, hay que empezar a respetarse, porque la gente se ha, se ha alejado justamente de los políticos, porque los políticos la han alejado. Tienen que calmarse con sus cahuines de, pacot, de pacotillas y de poca memoria, ...hay algunos políticos que tienen revocada esa memoria... ...ya... ...y, y la memoria a nosotros... ...es importante que la tengamos viva... ...siempre... ...ya... ...por toda esa gente que sufrió... ...por toda esa gente que está sufriendo hasta el día de hoy... ...por todas aquellas que murieron sufriendo... ...y esperando saber... ...por su marido, por su hijo... ...por su padre, así que... ...eso nosotros no lo olvidamos aquí... ...y lo recordamos siempre... ...hoy un saludito o unos saludos más que se van sumando a a esta gesta hoy día. <risa> hoy un saludo va Mulchen, Mulchen allá no están escuchando, ¿ya? Para Loreto Torres, que no está escuchando allá en Mulchen, ¿ya? Eh, amante de la música andina y también de Yapu, ¿eh? Le gusta mucho Yapu. Así que Yarac Pacha le encanta también, para pues así Llegó tarde a la emisión así que ya habíamos tocado la pacha y también yapo pero le vamos a dedicar la siguiente programación con una gran agrupación ellos son los intimani después van a estar los intimani histórico porque aquí hay que dividirlos pero esta vez los intimani nos nos nos sacan a pasear por la música latinoamericana Y esta canción es totalmente eh, eh, De ese tipo Polo Doliente con Intijimani Ja Bien, ahí estaba Intijimani con... como era Intijimani? Polo Doliente, pero quería recordar que está está José Seve y Mac, Max ahí cantando fuerte este Polo Doliente. Hoy día hemos hecho una programación, si se han dado cuenta, con toda la música chilena, ...con respeto a todos nuestros hermanos ecuatorianos... ...nuestros hermanos peruanos... nuestro hermano bolivianos... ...que todas las semana ...agregamos una pizca de ello también... ...pero esta vez... ...estamos... rindiendo este homenaje... ...a... ...en este día de la Gloria navales ...que cayó como bien raro, ¿eh? Día miércoles... ...así como mitad de semana... ...como que... ...dejó la escona... En, ...en... ...en la gente que está trabajando... ...pero... ...bueno... ...es así el calendario... ¿po? ...aunque en lo personal yo lo correría... así si, si, que importa que teniéramos los más largos fines de semana... ...bueno, algunos tuvieron la oportunidad de poder pedir... Eh, ...unos dos administrativos y, y están de guatita al sol... ...ojalá que le haga bien con el clima a todos los que pudieron salir... ...desde aquí, desde... ...desde los estudios del programa Guerrero del Arcoíris... ...ahora la agrupación Altiplano de Chile... Nos va a entregar un tema que ojalá no ocurra, pero podría ocurrir. Aluvión con Altiplano de Chile. hemos llegado al final del programa bueno quisimos hacer un programa bien musical y bien homenajeado ya y bien hablado también con respecto a esta gente heroica y nosotros como primera vez, ¿eh? porque que tenga razón eh, haber venido un, un festivo a trabajar, pero no quisimos estar ausentes más que nada de ustedes, de la gente que nos sigue, que nos quiere durante estos 33 años ...que hemos estado acá al tiro de cañón... Eh, ...y hoy día sumándose cada vez más gente... ...gente del sur de Chile... ...ya donde dice que están corriendo mucho viento... ¿eh? ...por allá por esos lados de, de Temuco al interior... ...y todos esos lugares hermosos del sur de Chile... ...y la gente del norte que también nos sigue... ...ha sido un saludo muy grande para la gente de Arica... ...la gente de Antofagasta, de, de Iquique... De, de todos esos lugares hermosos de, de Tocopilla de de, bueno, de, acá, de Ovalle de Copiapó ¿Mm? y la gente linda de Santiago que nos sigue, gracias también por por escucharnos todos los miércoles espero que que, que sea del agrado de todos ustedes pues, porque se sigan sumando un saludo muy especial a todos los danzantes yo siempre tengo un recuerdo muy hermoso de lo que son las cofradías así que para todos ellos para, para voy a nombrarlo a todo en general para para que no se sientan mal porque son hartas a los danzantes que están haciendo un, muchas manifestaciones en, en distintos lugares así que para todo ello un saludo también muy especial y nos vamos a despedir con con esta gran agrupación ya que todavía sigue viva ...pero aquí queremos rendir un homenaje... ...porque en realidad aquí vamos a tocar... ...a la verdadera agrupación... ...que nosotros creemos que debiera estar siempre... ...en los escenario ...me refiero a Sol y Lluvia... ...pero con quién... ...con el Johnny... ...con el Charle... ...con... ...con el Amaru... ...con el Marcelo... ...y con el Patito Quilodrán... ...nos vamos a ir... ...con esta gran agrupación... ...que también... ...nos acompañó en duros momentos de nuestra historia... ...y estuvo ahí en la iglesia... ...y estuvo ahí con los trabajadores... ...con los pescadores... ...estuvo en muchas partes... ...esta agrupación... ...y con esta agrupación nos despedimos... ...con la agrupación Sol y Lluvia... ...ya... ...y... ...diciéndole a ustedes que el próximo miércoles... ...vamos a estar de nuevo con ustedes... ...por supuesto, vamos a estar con la música... ...vamos a tratar de tener conversación... ...no se olviden que este sábado y domingo... ...la invitación la hizo Lucho León... ...para que vayan... ...al Cajón del Maipo... ...al sector de Melocotón... ...donde los va a esperar con la panchita... ...ya... ...y van a poder pasear en el trencito... ...así que no se olviden de eso, ya... ...y vayan a todas partes donde puedan... ...donde puedan haber historia... ...búsquenla... ...un pueblo sin historia... ...un pueblo sin memoria... ...así que tenemos que buscar esa memoria y a la gesta de Iquique nuestro gran homenaje a los marinos de la Esmeralda a estos héroes verdaderos de Chile y dejo los micrófonos para que se despida mi compañero de labores allá en la popa del barco esta tarde noche ¿ahí ¿Sí? sí? bueno, deseo buenas noches a todos y eh, nada, que nos sigan escuchando eh, agradeció a la gente que nos sigue que nos agrega ahí al Facebook, que están pendientes de las publicaciones, que comparten eh, y que también gustan ¿no? de toda esta música, tan cargada de historia, de sentimiento y de lo que somos, ¿no? Así que eso, buenas noches a todos y eh, no, nos vemos, pues nos escuchamos la próxima semana, eso. Bien, bueno, obvio que los vamos a escuchar, si la Pacha y Dios quiere que estemos acá, Vamos a estar para, para acompañarles, para, para alegrarle un ratito, para sacarlos de del, del, del tedioso ajetreo diario, de la locomoción y todo eso, ¿cierto? Bueno, eh, que sea un bonito fin de semana, ya, que, que la Pacha la acompañe. Y bueno, un saludo muy especial a la gente que está enfermita. ...a la gente que está hospitalizada... ...acá por ejemplo... En, ...en distintos hospitales... ...pero nosotros nombramos nuestro hospital... ...que es el sótero del Río... ...donde hay un montón de gente linda... ...y ojalá también nos pudieran escuchar... en ...al interior del sótero ...en los distintos servicios... ...un saludo muy especial también... ...para la gente que trabaja en los distintos... ...SAPU zap, de... ...y CEFAN de... ...de todo Chile, pero especialmente de nuestra comuna... ya un cariñoso saludo a toda esa gente trabajadora que pone el hombro y pone el, el ñeque para que Chile sea lo que lo que sea. Cuidemos lo que tenemos. Dejemos un poco el odio de lado. Querrámonos un poquito más. Que mundo no nos queda mucho, po. Estamos haciendo cosas muy malas en este mundo y de repente va a pasar algo que que realmente nosotros mismos lo hemos buscado porque esta guerra que traen traen traen armamento que hieren la tierra, o oh, la hieren, la matan. Así que odiamos la las guerras por los niños que mueren, por esas mujeres que mueren, ¿ya? Que no tienen nada que ver con, con la ideología y la locura de estos maduros, inmaduros. Nos vemos el próximo miércoles. Si Dios lo permite y nos vamos con cantaron los pájaros con sol y lluvia de la lengua. jayaya jayaya jaya. jayaya Qué optimismo existía. Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puertas con lo mío. Y con lo tuyo, y descubrir lo nuestro. El cantar de gallos, el trinar de aves, la mañana rosa mi cara. Quiero saltar a la vida, y sentirme en su flujo ser uno que despierta y canta agradecido. ¡Sas! Afirma mi esqueleto, hermano, se está curvando con el peso de la pena. Las flores me está huyendo y el cemento se resbala en mi cara. y a mi cabeza hacia el cielo y muéstrame la esperanza. Las que canten para mí la sabes y úneme a su alegría. no pacaró hem mi puerta. Tardar de el tinar de ave. La mañana roza mi cara. Quiero saltar a la vida y sentirme en su flujo, ser uno que despierta y canta agradecido extra. Papirma mi er que le tu hermano se está curvando con el peso de la pena. mi cabeza hacia el cielo y muéstrame la espera